la previa de eh, Gimnasia La Plata Ante Racing Club Y usted lo vive acá En la única que ya arrancó desde las 16 horas Primeríamos a todo el mundo Racing Nos hacemos madrugar Y ya está la previa La transmisión líder de la academia Racing Sin Fronteras Chat ACAD Racing Sport Ya está al aire, somos la transmisión líder de la Academia, los muchachos van en camino hacia La Plata, ya nuestros compañeros van en la móvil, se eh, movilizan hacia el bosque allá en La Plata, así que arrancamos como siempre, el saludo desde acá de Costa Rica, Javi Lepis en los Estados Unidos, Gustavo Janashiro, un gusto servirles a todos ustedes como siempre con información de primera mano, y bueno, arrancábamos... Con eh, masacre en el Puti club de los Redonditos de Ricota, un poquito de música para irle poniendo onda a este eh, eh, sábado, eh, un sábado oscuro, en todo el sentido de la palabra, un sábado bastante, bastante negro, donde ayer eh, en Racing, en cuanto a lo político, se colgó un lazo negro enorme hoy. Hoy la política en Racing está muerta. La política de Racing está muerta. Hoy la política de Racing no vale nada. Lo del oficialismo ayer, un ridículo, una vergüenza. La oposición tira y tira, sin ningún sentido. Es así, un puticlub. La política en Racing es una vergüenza. Hoy me avergüenzo tantísimo. ...del tema político en Racing... ...y Racing el semestre pasado tuvo la peor campaña... ...en cuanto a fútbol... ...hoy... ...Racing tiene... ...no sé... ...si una de las peores o la peor... ...campaña política... ...en años... ...una vergüenza total... ...no tiene ni pies ni cabeza... ...no tiene nombre ni apellido... ...es una vergüenza... ...lo de Racing, los políticos simplemente tiran y tiran, ya no saben hacia dónde van, no saben y no entienden nada, no entienden nada. ¿Mm? Y nosotros eh, pedimos que la gente se haga socia y que la gente pague las cuotas, que la gente esté al día, que la gente vaya a la cancha, eh, que la gente apoye en las buenas y en las malas mucho más al equipo. Eh, nosotros eh, nos comemos 5 o 6 horas al aire eh, en, un, en un postpartido. Eh, hay programas, eh, pagos o no, que se hacen eh, de lunes a viernes. Eh, muchas cosas. En Racing nosotros pensamos... 37 horas al día. Y los políticos no piensan. Ni dos segundos. En Racing. Lo de ayer. Sobrepasa. Cualquier cosa. Lo de ayer. Fue la gota. De agua. Que rebalsó el vaso. Se derramó todo el agua. Encima de la mesa. Sobre la notebook sobre los papeles y un vaso de agua hizo tapar todo racing un vaso de agua hizo y no me estoy burlando con esto que la inundación en racing fuese peor que la inundación de luján ¿Mm? lo de ayer Da lástima y da vergüenza. Y duele. Y duele y en Racing sucedan estas cosas. Porque los políticos... Y la gente que está adentro del club... Y la gente que está inmersa en el club... Piden... Y no lo digo por todos. No lo digo por todos. Pero sí un cierto sector. Piden... Que la gente colabore, que la gente esté siempre y de pronto otro pasa esto es una cachetada es una cachetada, es un golpe bajo mal para el hincha si hoy si hoy me decían de ir a votar si hoy fuese en las elecciones y me preguntan eu Javi ¿por quién vas a votar? hoy yo diría que no voto por nadie ¿Eh? hoy no tendría por nadie que votar mamarracho se le queda corto ¿Eh? un escándalo, una vergüenza no puede ser si queremos un club grande un club serio, un club de verdad estas cosas no pueden pasar lo hacen los políticos La hinchada puede hacer cualquier cosa. Pero a la hinchada se le señala. ¿Y al político? Y hace unos días yo decía, ¿y cuándo vamos a criticar a los hinchas? Y lo mantengo. Y hoy, al político le digo, ¿cuándo, ¿cuándo van a ver de la puerta hacia adentro? Porque es muy fácil mirar de la ventana de la ventana hacia afuera o de la puerta hacia afuera eso es muy fácil y criticar pero cuando nos vamos a a parar en el eh, en el quicio de la casa y decir está podrido todo mal acá ¿Mm? una oscuridad total embarga hoy la política en Racing El lazo negro de luto cuelga hoy en Racing, gracias a la política. Nos están destruyendo, y no de ahora, de hace mucho. Y es que Coborno y es que Molina, es que todos, es que todos. Hace poco le hicimos una nota a, a Víctor en Racing Sin Fronteras y fue blanco de muchas críticas. Entiendan. Y para los medios partidarios nosotros pateamos la pelota hacia adelante. Ahora ustedes salen a criticarnos. A ver qué huevos tienen y qué capacidad tienen para hacer una nota y colgarse de ahí, donde nosotros dimos el puntapié inicial para que muchos, para que muchos puedan trabajar. No tienen cabeza. No es problema nuestro. No es problema nuestro que Víctor Blanco dejó de decir muchas cosas gracias sin fronteras bueno macho, tenés huevos, preguntá vos no tiene huevos para preguntar lo que nosotros preguntamos solo vienen Está bien. ahora, que el tema Pacheco se habló poco no, para preguntamos lo que tuvimos que preguntar él contestó lo que quiso el hincha escuchó lo que no quería el socio escuchó lo que no quería 20 meses son igual a 21 meses ¿Mm? un mes no es igual a dos meses ¿Mm? uno más uno es dos pero no es igual a uno más dos jamás ¿Sí? mucha inconsistencia hay dentro de las cosas que se dicen está bien lo dejamos para enero Víctor, acuérdate que vos estás o estabas peleando un lugar en ese banco privilegiado en Racing que muchos quisieran estar para trabajar bien y hacer las cosas de la mejor manera. Y si ganas o ganabas en diciembre, ¿qué va a pasar en enero? Y vas a seguir pateando la pelota tres años y no darle bola y no ayudar y no colaborar con lo que pasó con Pacheco yo dije que Cor no era un mentiroso porque dijo que siempre dijo que había hablado y que se ha puesto a disposición de la familia el hoy Pacheco hermano de Nico Pacheco lo desmintió acá saludos para la familia Pacheco y que racing no tiene nada que ver eh, porque ya son temas judiciales está bien coincido pero se puede ayudar desde el lugar mismo ¿Mm? Se puede ayudar, se puede dar una mano. No le puede dar privilegios a imputados. Está siendo cómplice, directa o indirectamente. Hoy, y desde ese enero fatídico, nosotros estamos sucios. Estamos sucios. Hay una mancha sobre Racing que no la podemos sacar. Ni con el mejor jabón antibacterial que haya. Ni con, no sé, no sé, ni con nada, ¿Mm? hay manchas que no se quitan, hay manchas que no se borran, y esta es una de esas, ¿Mm? hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que arreglar en Racing, hay que empezar por cada uno, y qué tal si pedimos que se haga una retrospectiva, ah, no sabemos qué es eso, y bueno, Está bien, arranca entonces con el estatuto, arreglalo, eh, las asambleas que sean eh, serias. No puedes quedarte dormido en una asamblea. No puede ser que hable uno, hable otro y todos sean gritos y se acabó y nos vamos. Y la asamblea al final no llegó a nada. Vergüenza total. Para mí, la política de Racing está muerta. Está muerta. No tenemos onda con ningún político no tengo nada que ver con ningún político, que hay gente que hoy forma parte de agrupaciones políticas en Racing con las cuales tengo buena onda, es otra cosa, porque hay gente que pasó y que habló con nosotros en Racing Sin Fronteras muchísimo antes de que formaran parte de una agrupación política, y los puedo nombrar Pancho Maciel, eh, Claudio Velo, eh, Martínez Escudero, este, a ver, eh, Turco García, eh, en su momento el flaco la Madrid, eh, qué sé yo, es gente de Racing, es gente de Racing, que al fin y al cabo terminaron en una y otra agrupación política, pero no tenemos nada que ver con respecto a que nos bajen o no dinero porque se puede pensar eso pero quién lo piensa y quién lo dice quiénes cobran ¿Mm? quiénes cobran quiénes son títeres de los propios políticos esos Gustavo Hidalgo cómo anda cómo le va cómo está el clima en los Estados Unidos acá hoy un día eh, medio raro arrancó bastante oscuro eh, ahora la humedad eh, se hace presente, así que el calor empieza a salir, pero el sol se quedó escondido, oscuro, como la política en Racing. ¿Cómo va, Andavuz? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está, Javi? Un saludo a todos los oyentes. Estamos, eh, acá el clima está más o menos, ¿no? Hace mucho frío, pero está fresquito para lo que es los Estados Unidos, acá en California, en el sur de California, pero ya no es el verano, se viene de a poquito el invierno acá, eh, para la época de las fiestas, eh, igual que vos, ayer estaba tristísimo de todo lo que había pasado, eh, con una gran cuota de, de vergüenza ajena y propia, porque que nosotros, los hinchas de Racing, estemos soportando lo que soportamos ayer. Aguantando lo que aguantamos ayer, lo que han hecho con el nombre del club y en nombre del club el día de ayer creo que eh, no sé, eh, me pareció me pareció terrible eh, y creo que es impensado que una cosa como la de ayer le pueda pasar a A, a la lista del oficialismo, ¿no? Esto le puede pasar a un, una agrupación nueva que recién empieza, que recién se junta, que que quieren participar, qué sé yo. Pero lo que pasó ayer realmente, lo que pasó ayer realmente con la lista del oficialismo es es terrible. Así que hoy le vamos a contar a la gente en dónde estamos, qué fue más o menos lo que pasó y y después ver Cada uno que entienda cómo está la situación ahora y qué es lo que se viene. Porque se vienen cosas. Todo esto que pasó ayer trae consecuencias. Y el que no entienda eso, bueno, estará inmerso en el agua y ahogado después de cuatro minutos de aguantar la respiración. Así que bueno, eso es todo. Ayer realmente me, me deprimió mucho, me abajoneó mucho todo lo que pasó en el club porque ayer realmente fue de los días más, Mira, a nivel institucional debe estar a la par de bochornoso de aquella salida de Gastón Coborra. Y esto involucró muchísima más gente, involucró gente que, hoy está manejando el día a día del club. Inaceptable. Inaceptable para cualquiera que crea, quiera, desee y añore un club digno. Mínimamente digno. Nadie les pide que sean que sella el Manchester United. Nadie les pide que sean el Barcelona o el Real Madrid. Sí lo deseamos, pero nadie se lo pide. Solamente que sea un club digno. Que nuestros dirigentes y nosotros podamos caminar con la frente alta por la gente que nos representa. Por el club siempre lo vamos a hacer, por los colores siempre lo vamos a hacer. Pero por la gente, mamita, las caretas, que se cayeran ayer. Y bueno, nos vamos a conversar. Creo que hoy por hoy, lo más importante es que la gente sepa más o menos lo que pasó, por qué pasó y qué nos espera. Javi. Bien, Gujaras, eh, quiero una... Eh una previa donde vamos a tener muchísimas cosas, no solo con esto se va a caer Hugo Sanashiro. hay muchísima información de política, hay muchísima información, obviamente, también, de lo que va a ser el partido, eh, que es eh, probablemente en este momento, no sé, hay como una disputa, ¿qué es lo que más interesa?, ¿qué es lo que más quiere saber la gente de Racing?, ¿Qué es, ¿por qué se prenden con nosotros?, ¿qué quieren escuchar?, eh, y quieren escuchar todos, y quieren estar enterados de todos, y por eso nosotros les ofrecemos un, eh, una previa, cargada con todo, y por eso arrancamos con de todo, porque somos así, porque somos gente de Racing, porque queremos el bien para Racing, porque buscamos que Racing día a día esté mejor, porque queremos eh, que Racing vuelva a tener sus lugares de privilegio, porque queremos eh, que Racing esté lleno de gente buena, queremos que Racing esté eh, dirigido y manejado por gente que de verdad sea de Racing, que lo sienta Racing como lo sentimos nosotros, que más quisiéramos que eh, los políticos mismos de Racing sean tan hinchas y tan enfermos de Racing como somos nosotros, eh, qué sé yo, que eh, se perdió un partido, eh, no comes no mirás la televisión, eh, <coughs> no lees noticias durante un rato, no, es más, no querés ni escuchar un medio partidario, no te da ni para eso, no da ni para eso, eh, entonces eso es lo que queremos, eso es lo que queremos, queremos eh, gente comprometida, queremos gente que de verdad sienta, eh, sienta que... Que, que, que se nos escapa algo de las manos, ese amor propio, como decía Gohaná el otro día, ese amor pajero, y es eso, ¿m? eso es lo que queremos, gente comprometida, gente de verdad, gente que lo sienta, el decir, vamos a la cancha, que sea eh, alegría pura de verdad, eh, que cuando eh, se le haga una nota uno sienta, eh, que de verdad está eh, hablando con gente de Racing como lo hacemos cuando abrimos línea telefónica y... ...y nos habla una y otra persona... ...que lindo sería Gujarashiro... ...dígame usted, señor... Eh, ...controlista... ...si podríamos... ...abrir... Eh, ...línea telefónica... ...por lo menos eh, un par de llamadas... ...a ver qué, qué dice la, la gente... ...que nos comenten... ...que hablen con nosotros... ...Gusto también, no sé, ¿cómo lo ves? Si la gente quiere llamar... ...pueden hacerlo al 5032-8184... ...es un número distinto cinco cero tres dos ocho uno hasta que llamen los chicos que es la única línea que tenemos disponible hasta que arreglemos la otra ese es el número así que siempre eh, 5032 22 entonces para que llame eh, la gente busca uh, se pueden prender eh, ya con nosotros eh, nos pueden llamar al aire para eh, que hablen también a, acerca a todo, de todo esto ¿vos ganasieron? sí y como, y como quieras si no ya directamente empezamos o mandamos una tanda y nos acomodamos y yo acomodo mis ideas y, y le contamos a la gente ¿qué pasó ayer? un poco de lo que pasó el jueves también en la asamblea y le contamos a la gente la verdad sin manija sin rosteo sin política, qué pasó y qué nos espera. Así es eh <tose> Buscanachero, así que bueno, la gente nos puede llamar al cinco cero tres dos ocho uno ocho cuatro cinco cero tres dos ocho uno ocho cuatro. Llamen ya, gente, llamen ya. Sacamos un par de llamaditas por ahora. Eh, queremos escuchar a la gente de Racing, algo breve, algo rápido, eh, conciso, pero que sea gente de Racing, por favor, para que llamen. Queremos eh, queremos escuchar a la gente de Racing. Nosotros estamos al aire, completamente en vivo para eh, escuchar y el, el sentir del hincha que no es el sentir del político, me parece, Gus. Claramente, creo que ayer hubo una... se dibujó una línea divisoria en la arena, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los hinchas y qué son los políticos? En creo que ayer quedó más que claro. Así es, eh, Gus Janashiro, este... Hay, eh, hay algún llamado todavía no, no, no, no llama nadie por ahora. Todavía no, yo creo que es mejor eh, a ver, espera. Sí hola, fácil sin fronteras. ¿Quién habla? Oh, hola, ¿qué tal, hermana? Mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Qué hombre? tal, Álvaro dale, dale, Espaillat? Quería, no sé, quería hablar ahí están hablando para salir al aire así que quería hablar. Claro Hernán, eh, buenas tardes, bienvenido a Racing Sin Fronteras eh, Quien te habla, Javi Lepis, desde Costa Rica y Gustavo Janashiro, de los Estados Unidos eh, Hernán, ¿de dónde nos hablas? De resistencia, Chaco Bien Hernán, contanos un poco, ¿cómo cómo sentís eh, todo eh, el tema, el ambiente político que se vive hoy en, en Racing? Mira, la verdad me parece una vergüenza, una vergüenza, la verdad como socio de Racing parece una vergüenza Me parece desde que ya se empezó a decir que que la Lín también se presentaba como presidente, me parece una una vergüenza, me parece algo ilógico que se acepte a a semejante tipo que hizo tanto daño al club, no es cierto que lo acepten ya directamente para que se presente y y obviamente coronado con lo que pasó ayer, que la verdad que como decían, da vergüenza ajena, ¿no? Sin duda, Hernán. Ahí te dejo con Juan ganas, que también algo querrá decirte. Adelante, pues. No, Hernán, gracias por llamar. Eh, pasó lo que pasó por la desorganización, ¿no? Eh, a mí me sorprendió que venga de parte del oficialismo. ¿Vos cómo lo viviste? ¿Qué concepto tenías de, de este último año de gestión de Víctor Blanco? Y, y si lo que pasó ayer te sorprendió, o te lo esperabas, o era lógico que pasara, ¿qué fue lo que sentiste? No, yo creo que el, eh, la gestión de Blanco el último tiempo ha tenido sus sus matices, digamos, sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Me parece que hay hay mucho en el medio, digamos, de lo que es contratación, el jugador, el técnico, bueno, muchísimas cosas. Y obviamente que uno nunca se espera, digamos, que el oficialismo eh, tenga esta clase de, de improvisación, ¿no es cierto? Eh, lamentablemente en racing estamos acostumbrados un poco a que pasen estas cosas, entonces es como que uno siempre quiere y cree que no va a pasar, pero al final termina pasando siempre no es cierto sí así que bueno hay que hay que mejorar los dirigentes no dejan de de ser parte de nosotros no eh, salen de salen del grupo de hinchas, así que mejorando los hinchas vamos a tener me, me, mejores dirigentes medio. Sí. ni ni no partidario es eh, decir nada al respecto de, de la candidatura de la Lina me parece una, una cosa eh, ilógica una vergüenza y, y, y la verdad que me gustaría hablar con aquel que lo va a votar para para preguntarle por qué lo votaría digamos, ¿no es cierto? porque eh, la verdad no me entra en la cabeza viví muy de cerca todo lo que pasó cuando cuando fue presidente entonces digo la verdad no me entra en la cabeza que, que, que que tenga la cara de presentarse, que eso ya sabemos que bastante cara dura, no es cierto? Perdón por la presión, pero la verdad que me enoja muchísimo. Entonces y encima que si, si me gustaría hablar con aquel que lo vaya a votar y que me explique por qué lo votaría, digamos, ¿qué cree que le puede hacer bien al club si no hizo lo que lo que ya todos sabemos, no es cierto? Bueno, eh, te, te digo lo que pienso. Sí. Daniel Alín es sociero del club, tiene la antigüedad para ser presidente de Racing, se presenta como candidato y es su derecho, porque es, es, es estatutario, que es un derecho de los socios. Después lo otro, ¿por qué? Y hay gente que lo va a votar o no, eso, bueno, eso queda en cada uno. Él, él lo está explicando a su manera, está explicando por las redes sociales y todo eso, cuál fue el razonamiento, y bueno, y la gente le creerá o no el de hecho para bien o para mal para bien o para mal legalmente él tiene todo el derecho del mundo de presentarse a candidata presidente nuevamente después de todo lo que pasó no ahora ahora depende de los socios después del 2008 él había dicho que se retiraba de la política de Rustin que que ya era más que claro que no iba a tener futuro políticamente y bueno y ahora ha cambiado de opinión y se presenta así que es es lo que es después que sí no, lo entiendo desde ese lado no es cierto eh, por supuesto que lo entiendo desde el lado del estatuto y que y de que es legal y que no no es ilegal digo que que que, que me parece eh, ilógico que, que que se presente por por el hecho de que bueno que todos ya sabemos pero bueno y obviamente cada uno sabrá quién tiene que votar y qué tiene que votar y no no Eso no va a cambiar, no es cierto solamente eh me pareció raro no escuchar en ningún medio partidario y no partidario ningún comentario al respecto de de de de la candidatura, pero bueno es son cuestiones opinables, no es cierto verdad, eh liberamos la línea y te y digo ahora si te quedas eh, escuchando te, te digo lo que pienso sobre eso, pero gracias por Sanán. Dale, un abrazo igualmente saludos así que bueno ahí pasaba javi desde desde el chaco dijo hernán de, eh, de resistencia usted, desde usted. La resistencia al chaco eh, lo de lalí bueno es opinable legalmente incluso lo que hizo y pedir la tierra para el club yo tengo mi opinión no la dije hasta ahora no la voy a decir creo que es mejor esperar cuando nos toque como como programa partidario que que está cubriendo las elecciones vamos a entrevistarlo seguramente y lo que yo lo que yo pienso creo que es más correcto que se lo diga a él primero y después a la gente por ahora mi posición es que es un socio tiene la antigüedad para ser presidente y se presenta está bien después que saque los votos que saque dependerá de cada uno esperamos de todas maneras que nos llame alguien apoya a Daniel Alín, y bueno, y a su manera, y con respeto, le explique a Hernán cuál es el razonamiento de esa gente que eh, quiere que Daniel Alín vuelva a ser presidente de Racing, Javi. Sí, así es. gusto eh, eh, ¿podrías eh, seguir a un segundo, bus? Sí, cómo no. Yo creo que ya, ya que bueno, llamó llamó Hernán, nos soltamos la tanda... Eh, les voy a empezar a contar un poquito de lo que pasó este, estos últimos días ¿no? estos últimos días Hoy, por lo pronto voy a hacer una aclaración eh, hoy estaba viendo alguna que otra conversación en Twitter eh, acerca de qué pasó en la asamblea y el periodista Leo Paraíso ya ha dicho que eh, o dijo en Twitter que eh, se volteó puso esa palabra desgraciadamente creo pero usó la palabra volteó presupuesto porque hay algunos asambleístas de la mayoría que responden a Acuña Libarona. A ver, para dejarlo en claro, a mí me encanta Leo Paradiso, lo escucho prácticamente todo el día, eh, to, todos los días, mejor dicho. Y el presupuesto salió bochado o rechazado 31 a 19. Primero los... Eh, los asambleístas que hoy por hoy están estarían, porque no estoy seguro, pero estarían respondiendo a Cuña Levarada de vencer 8, 9 con toda la furia, 10, 11. Así que entre 8 y 12 ponele sean los asambleístas que hoy ponele responden a a Rasen Unido. Sacaron 31 votos en contra. 31 y por lo que yo sé deben ser ocho nueve los que responden al puño y varón entonces técnicamente no están los números no están los votos como para que por un capricho o por una cuestión estrictamente política les les, les reboten el el presupuesto acá también votó la gente de este racing que como bloque minoritario votaron en contra y Alberto Espineta nos explicó acá en Racing Sin Fronteras por qué. Y creo que sin preguntarle a la gente de Racing Unido, sin preguntarle a la gente de, que responde a Racing siempre por ahí que lo volte, y decir que lo voltearon, me, me parece válido, pero me parece que es una opinión. No me parece que sea información. Informativamente salió 31 a 19 con una abstención. Esa es la información y si esa información claramente no puede técnicamente el bloque, digamos, entre comillas que responde a Cuña Alvarado rechazó el presupuesto por sí mismo. Así que bueno, eso me parece que era una aclaración que quería hacer y creo que están claro y que la gente entienda cómo pasan las cosas y y quiénes son los que piensan las cosas, ¿no? Porque me imagino que eh, la gente que está en el oficialismo, me imagino que el mismo Víctor Blanco, Pablo Mena, Adrián Fernández, deben pensar exactamente igual. Pero eso es un pensamiento, es una opinión. En mi humilde entender, es una opinión. Y ustedes saben que yo no soy periodista, así que por ahí estoy equivocado yo. Por ahí el burro. Soy yo. Pero que quede claro. Acá lo que sí pasó el día de ayer... Y eh, por ahí, Javi, si vos me permitís, eh, decime. Eh, y en todo caso empezamos después y le contamos a la gente qué es lo que pasó en comisión electoral. ¿Te parece una tanda? Eh, ¿Damos eh, los números, la previa del juego y dejamos eso para un ratito más? ¿Te parece? Me parece bárbaro. Bueno, estamos en Racing Sin Fronteras, esta es la transmisión líder de la Academia, ya arrancó la previa desde las 16 horas que estamos al aire, ya hace 40 minutos, se van volados, ¿eh? se van súper rápido, Este, eh, ya eh, como les decía, eh, con información, ya vamos dando información, este... Y bueno, usted lo vive acá, junto a la transmisión líder de la Academia, como es Racing Sin Frontera, Racing Sport y eh, el Chat Acadé. Nosotros vamos a ir una tanda, gente, y vamos a continuar acá a través de la FM 100.9 Premium Classic, además www.chatacd.com barra radio. Y en TuneIn estamos como eh, Chat Acadé y también FM Premium Classic acá gente desearle eh, un feliz cumpleaños al Coco Basile está cumpliendo años hoy el Coco así que el saludo de cumpleaños para el Coco Basile y ah, eh, entonces el el saludazo para para para el Coco y aprovechar el saludo también para para el Fito con quien eh, cruzamos este algunos algunos tweets ahí cada tanto así que el saludo para para los muchachos en especial para el Coco que está de cumpleaños, así que vamos a ir a una tanda cortita, una tanda rapidita y volvemos con más de la previa acá en la transmisión Líder de la Academia en tu casa, en el barrio, en la oficina en la escuela o en el bar si es de Racing, hacelo socio, uno más uno todos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 Mi gran tistería José, desde 1943, una tradición en de Bordo. Pone exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Arrequilazán Martín y Los en en Hacemos envíos a Buenos Llámenos al 451-3870. Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 1554-74-1319.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 a metros de la chaba. Teléfono 4524 3401. 800. Te espero. Ya <risa> vino de Estamos de vuelta gente en la previa de la transmisión líder de la academia Gente les cuento por ahora la noticia es que Racing ya está en el bosque El plantel ya llegó a la cancha de gimnasia Así que es la noticia por ahora Ya el plantel está en la plata El equipo ya llegó Y ya les vamos a contar todos los pormenores en un rato más Gujanashiru Sí, porque hoy hay partido A pesar de todo lo que pasó ayer A pesar de todo lo que pasó el jueves Hay partido y juega Racing, ¿no? Que es generoso que es Racing Y así que Ahí estamos eh, Esperando esperando la información Para el partido, porque realmente Es lo que es lo que importa, pero también, hay, también importa todo lo que pasó En estos días, porque Esperemos, esperemos, como alguien dijo ayer En Twitter, esperemos que lo que está pasando, dijo ayer el viernes, que no repercuta en la cancha, ¿no? Así que, eso es lo más importante hoy por hoy, que hoy juega Racing, juega contra gimnasia y juega de visitante, así que veremos quién está en la cancha el día de hoy. Y con respecto a eso, con ayer le cuento que Racing y gimnasia se vieron las caras en 16 oportunidades, ¿sí?, en los cuales la academia... Eh, obtuvo ocho victorias registró 24 goles a favor con cuatro triunfos de no perdón perdón perdón este este, este no eh, me me equivoqué busca Nachiro eh, este ya ya paso a a darte la la la previa de eh, del juego de hoy me me parecía me parecía que ver acá la acá la tengo a acá tengo porque búscalo tranquilo que acá no estamos haciendo ni rayo ni nada está bien 100, perdón le pedo disculpas a la gente eh, 157 veces se encontraron racing y gimnasia si ¿sí? eh, donde la academia eh, ganó 61 veces con 255 goles eh, a favor ante 40 triunfos de el lobo con 288 228 goles que marcó el equipo de eh, de la plata y eh, 53 veces igualaron en la máxima división eh, la última caída fue de Racing fue en el Clausura 2010 y eh, fue lo que fue el último partido de eh, Claudio Claudio Ibáñez al mando de este de Racing eh, el árbitro para esta tarde será nuevamente Federico Beligoi eh, quien eh, dirigió a Racing en el último encuentro que Racing le ganó eh, a a Boca a Boca Juniors así que esos son eh, los los datos además le cuento que eh, que Beligoy, eh Racing con eh, Beligoy obtuvo 4 eh, triunfos, 5 caídas y 3 empates eh, en 12 partidos que dirigió Guhanashiro. Eh, los equipos para hoy, lo que podría ser Racing iría con Saja, Díaz, Lolo, Cabral, Boboriri, Acuña, Videla, Ahued, Centurión, Gustavo Bou y Milito. Repito, Saja, Díaz, Lolo, Cabral, Boboril, quien hoy va a ser de la partida su primer juego como este, titular en Racing. Acuña, Videla, Ahued, Centurión, Gustavo Bou, que vuelve a la titularidad, y eh, Milito. Además, le cuento que de este equipo de Racing, los únicos que... ...que no han marcado goles en primera división... ...han sido Cabral, Boboril... ...y Agüet... ...han sido los únicos tres jugadores... ...de estos once que... Eh, ...presenta Coca... ...para esta tarde ahí en el... ...en el bosque... ...además Gimnasia podría... Eh, ...alinear con... Eh, ...Monetti, eh, Oreja... ...Barzottini, eh, Benítez... ...Lich, eh, Rojas... ...Fernández, Milo... Eh, ...Mendoza... De Hetty y Bow. Ah, hay otro, hay otro Bow, un Bow de de, de gimnasio. Así que. Es el hermano. Claro. Es hermano. Es el hermano. Ah, bien, bien, bien, bien. Entonces, eh, bueno, eh, ¿cuántas veces se da eh, que que dos hermanos jueguen en en en, en, en contra, ¿no? Bows eh, o muy pocas veces, más bien. Muy eh, no pocas veces, que, porque eh, que nos, el, lo, lo que nos concierne a nosotros, milito y el hermanos jugaron en contra creo que una vez sola una vez me parece sí que eh, lo vi lo vi en una en una nota que que le hicieron a, a a Diego hace hace poco sí tal cual tal cual fue un partido en el que encima discutieron y se empujaron ahí en el medio de la cancha creo que el árbitro no le sacó amarilla porque son hermanos, ¿no? que claramente que, re, que resuelvan los padres en casa. Claro, reglamentariamente <risa> le tendrían que haber sacado una maldita, así que. Eh, pero sí, fue. Creo que fue así. Creo que milito pegó milito el malo, pegó un patadón de esos que pegaba 60 por partido, pegó un patadón y vino vino el milito bueno de atrás. A los gritos pidiendo tarjeta, ¿no? <risa> es una tólica callante, botón o algo así. <risa> Dice, eh, contaba en esa nota, contaba, este, eh, Diego, que, que en los picados siempre lo ganaba él, de chicos. ¿eh? Así dijo, así dijo, así, pedagüey. Se así. <risa> Bueno, voy a recordarle a la gente, entonces, el número de teléfono, si quieren llamar, eh, antes de que... Eh, Nuestros compañeros eh, llamen y ya estemos desde la cancha. Eh, entonces, eh, repetirle el número a la gente buscan Wuhan Ashiro, 5032-8184, ¿no? Correcto. Bueno, así es, eh, gente, ya saben, 5032-8184 para que... este para que puedan hablar con nosotros un un, un poquito eh, ahí pasaba ya repasábamos los números de lo que va a ser la previa los posibles las posibles formaciones para esta tarde no las confirmamos aún porque no tenemos el dato confirmado pero sí muy probablemente sean esos los equipos que vayan a parar uno o, o dos cambios cuando mucho puede haber en Racing no creo en Racing me parece que eh, será Será ese el el equipo, pero como les digo no lo vamos a confirmar, ¿no, Gus, hasta que eh, nos nos tiren el, eh, el el el dato oficial, Gus. Sí, esperemos que quién se quedará fuera del banco, ¿no? Es la pregunta. Sí, sí, sí, vamos a. Pero no a no es polémica, porque. En esta discusión va a en WhatsApp, para ver quién se va a quedar afuera y después lo acabamos de a... voltear entre nosotros. Sí, <risa> no, no, sí, sí, sí. Obviamente eso no se va a pasar nunca, ¿no? Pero eh, este, lo que pasa en, en el grupo de WhatsApp, mamita, se, tra se Acá... trata muy de... mal vos ah, eh, bueno, perdona. Dice eh, Luciano thomson dice eh, con respecto a ese último partido que yo decía del 2010. Dice dice Gustavo, eh, perdón. Eh, Luciano thomson dice sábado a la noche nunca vi tantos mosquitos en mi vida como ese día en el bosque. Dice que, así que eh, ahí contaba lo del partido ese, el último partido que perdió Racing ahí en el en el bosque en el 2010 y nos manda un abrazo, un saludo para para todos los de la transmisión. Así que el, el saludo para para Luciano se pelean en Racing los políticos Racing se pelean amigos de 20 años amigos de 30 años no que fueron toda la vida a la cancha juntos es obvio que en un partido de fútbol los hermanos militos se puedan se puedan pelear y puedan discutir creo que es lógica no así <risa> es, es normal aparte jugaron en dos clubes distintos uno grande uno chico así que eh, <risa> es, es lógico el ah no sí no sí Sí, es sí, Racing es más grande que Independiente, ¿no? O hay que empezar a dudar porque uno sale en televisión. Así sí, que... Eh, eh, me mareaste, no, me, me mareaste, me mejor seguí. Sí, porque yo también a veces, eh, eh, no sé, me dicen que la gente de Racing dice que Independiente es más grande, por eso a veces, bueno, uno sabe que tiene las, las, las convicciones claras, al menos en eso. Así que eso es lo lógico, ¿no? Eh, se pueden pelear son hermanos quién no que no se pelea alguna vez con con el hermano de uno con la hermana de uno así que está bien sin dudas Gujañero eh, uh, este este vamos a vamos a ver aquí aquí comenta eh, es, perdona Gujañero es que estaba leyendo un un tweet que que tiraba eh, Hernán eh, Cosimiglio eh, este, el Tano dice que a los 24 minutos del segundo tiempo se suspendió por incidentes el partido entre Huracán y Esportivo Belgrano. Me llamó la atención, así que estaba eh, leyendo, leyendo eso. Este, entonces quería quería informar. Bus, antes de ir con eso de el resto de lo que ibas a contar, te robo unos segundos nada más para informar cómo se juega eh, la fecha 14. ¿Le parece? adelante. Arrancó ayer la fecha 14, donde Banfield eh, le ganó tres goles por cero a Olimpo de Bahía Blanca, sí el Olimpo, que le empató uno a uno a Racing, el juego de la discordia, el juego donde ya Racing no sirve para nada, donde hoy seguramente ya mucha gente no vaya a ver a Racing, me imagino, hoy muchos no lo van a ver a Racing por el a es un pecado capital lo de Racing, bueno eh, Banfield le ganó 3 a 0 a Olimpo de Bahía Blanca eh, en el primer tiempo están empatando a 0, Godoy Cruz ante Belgrano, en un rato más obviamente se viene Gimnasia de Grima La Plata ante el más grande de todos los grandes Racing Club de Avellaneda Quilmes jugará ante Vélez Tarfield, Rosario Central recibe Atlético de Rafaela, Boca Juniors busca eh, seguir sumando puntos y e irá a visitar al campeón de América, a San Lorenzo de Almagro, Tigre recibe a Lanús, Arsenal juega ante la amargura, el, el, será el clásico amargo del sur, se puede decir, Gus, no, no sé, <ríe> puede estar, <ríe> River Plate, eh, que busca seguir eh, sumando ahí en la punta ante Estudiantes que, eh, bueno, quiere eh, eh, obtener su segunda victoria consecutiva, bonito partido puede ser, ¿no? Estudiantes eh, que visita a River Plate, Defensa y Justicia, recibe a, eh, a News Old Boys de Rosario, así que así está formada la fecha 14... Lo único que importa aquí es que juega Racing, que Racing visita a Gimnasia y Esgrima La Plata, y por eso nosotros estamos acá. No solo de política vive el hincha de Racing, también de fútbol. Pero ahora le vamos a dar paso a Buscaran Shiro, va a hablar algo más de eh, de política en un rato más con los muchachos. Adelante, Buscaran Shiro. Sí, Javi, para que la gente entienda más o menos lo que pasa allá. A ver si lo vamos a tratar de contar lo más neutral posible y después, bueno, todos podemos opinar. Ayer, para empezar, la comisión electoral se junta a las 17 horas y a las 20 horas será el límite para que se presentaran las listas. Le venimos diciendo hace un mes mínimo. Es a las 20 horas y va a ser a cara de perro. Es a las 20 horas y va a ser a cara de perro. Creo que me cansé de ponerlo en Twitter durante todo este último mes. Eso está más que claro, ¿no? Los únicos que lo pusimos que esa cara de perro fuimos nosotros. Los demás eh, creían que estaban en otro mundo. ¿No te entiendes, Eravus? No sé. Pero si no lo tenían en claro porque están leyendo lo que no tienen que leer o están leyendo cosas que son básicamente incorrectas. Ayer diecisiete treinta diecisiete treinta se presenta a la lista de Daniel Lali diecisiete treinta y cinco se la rechazan porque le faltaban datos la de Daniel Lali que hoy está aprobada que no te, que está recibida que no tiene ningún problema fue rechazada igualito igual igual igualito como dicen los mexicanos que lo que le pasó a la lista del oficialismo, pero fue a las 17:30. Se la rechazan, los tipos van, revisan, revisa el mismo delegado de la agrupación Gente de Racing y dice si sí, faltan estos datos, llévatela. El tipo se la lleva, vuelven dos horas después, 19:30, que estaba todo en orden. Y como correspondía se le recibió. Entiendo yo cómo se sienten, entiendo perfectamente que se sienta mal la gente que apoya al oficialismo, crea al oficialismo, pero lo mismo le pasó a la lista de Daniel Alín. Lo único que tuvieron la previsión mínima de presentarse con tiempo, a ver si tenían algún moco, la lista del oficialismo se presentó 8 menos 10, 8 menos 5, No tengo la hora exacta, me disculpo. Pero entre 8 menos 10 y 8 menos 5. Chequean los avales. Estaba todo en orden. ¿Qué es lo que chequean? Chequean que si son morosos. ¡No! Chequean que los avales tengan número de socio, nombre y apellido, domicilio y firma. ¿Quién puede chequear 100 tipos a ver si? están en orden. No, chequean si están todos los casilleros cubiertos y se acabó. Lo mismo le pasa a la lista del oficialismo. Te dan la lista del oficialismo, faltando cinco minutos. Chequean todos los avales Si estaban todos, si habrá morosos, si habrá tipos que no tienen antigüedad, tipos que no pueden votar, no saben todavía. Chequean esto y estaba todo bien. Cuando ven a la lista con los cargos y los representantes, ahí es donde viene el problema. El, el representante número 25 le falta la firma, la firma. ¿Cómo puede fehacientemente, por lo menos saber si es la persona? Ni siquiera iban a chequear si era la firma el tipo. Era la, no estaba la firma, estaba incompleto, estaba. Es, es, es nulo. Y después siguen para abajo y falta la, la, la firma y el número de socio del representante número 52. Y el número 11 de los suplentes, también le falta el número de socio y le falta la firma. El número 11 que es suplente, ¿no? Se rechazó por eso, no se rechazó porque... Adrián Fernández está moroso y no se sabe si puede participar, que es el asambleísta número uno. No se retrasó porque estaba Pablo Mena, que tampoco se sabe si puede participar de la elección. A todo esto, a todo esto, para que entienda la gente, el día 29, que es el miércoles anterior, en la última reunión de comisión electoral, se firma un acta en comisión electoral que fue aprobada por unanimidad, unanimidad entre los cuales firmó el tesorero Pablo Mena como representante de la agrupación Racing Vuelve en comisión electoral, en donde se dijo no se va a aceptar ninguna lista que esté incompleta. Y Pablo Mena firmó eso. Y da la casualidad que es el mismo Pablo Mena que lleva la lista a la comisión electoral el día de ayer. Entonces, está claramente la violación al artículo 47, en donde tiene que estar, bueno, cada aval tiene que tener nombre, apellido, número de socio, dirección y firma, y los cargos selectivos no tienen que tener dirección, solamente tienen, tienen que tener número de socio, nombre, apellido y firma. Eso fue todo. Entonces, como ya se había acordado en comisión electoral que no se iba a recibir la lista, no se le recibió. No es que la lista del oficialismo está impugnada, como dicen por ahí, no está impugnada. No está presentada hoy en día no se presentó a la elección esa es la diferencia no está impugnada no se cerrado, recibió pues pero, uh, pero no, una pregunta eh, hoy el oficialismo queda queda fuera entonces de de de las elecciones no hoy está fuera hoy pero el oficialismo ya dijo, aparte presentó una nota que no la presentó en Comisión Electoral. Hay una carta dando de vuelta, firmada por las siete agrupaciones que integran el oficialismo, en donde dice que, bueno, que revean la situación. Eso no se presentó en Comisión Electoral. Hasta que se cerró la reunión de Comisión Electoral, esa carta no había sido presentada. ¿Se presentará el miércoles que viene? No sé. Pero no se presentó. Hoy por hoy es como estamos. Ahora, se va va a participar el oficialismo de las elecciones. Eso claramente lo va a determinar otro fuero que no es la Comisión Electoral y no está dentro del club, porque el único recurso que tienen, el único tribunal de apelación para esta decisión es la es la Inspección General de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Así que claramente tendremos un juicio. Van a tener que hacer un juicio basado en lo que ellos piensen que sea lo correcto y se le va a permitir o no en los tribunales participar o no. Hoy por hoy, la lista del oficialismo no está. Hoy en día, hoy, horas antes o minutos antes del partido contra gimnasia de Grima La Plata, El oficialismo no participa de las próximas elecciones. Puede cambiar, todo puede ser. Esto de no que, deja de ser raza. Pues, ¿De qué depende que el oficialismo eh, pueda participar de, de las elecciones? Bueno, ahora queda claro eh, que si las elecciones eh, fuesen la otra semana, eh, no habría bando eh, oficialista pero eh, ¿qué, qué qué puede hacer que cambie eh, la decisión y que el oficial y que el oficialismo pueda participar de los comicios de de diciembre, Gus? La comisión electoral toma una decisión y el tribunal de apelación para el que no está de acuerdo con esa decisión, naturalmente la inspección general de justicia de la provincia de Buenos Aires. Así que se va a hacer una presentación seguramente ahí, el miércoles van a ir a la comisión electoral, van a hacer su descargo, van a decir que debe ser aceptada, que una cosa, que la otra, la comisión electoral dirá sí y no, blanco, negro, qué sé yo, discutirán ahí, algunos se sacará de las casillas, algún animal de circo se va a enojar, va a decir una cosa, va a decir otra, van a amenazar, Va a quilombo, es seguro. Y va a estar picante. Y Bruce, después, ahora... claramente, y después que claramente, si no se decide ahí, irán a la justicia. Y se determinará la justicia. En sí, que eh, ¿qué tiene que presentar el oficialismo? Una carta, eh, y explícitamente, ¿qué tendrá que decir? En la comisión electoral, no. En la comisión electoral pueden ir hacer su descargo, presentar una nota, pero claramente la Comisión Electoral, por como viene actuando, está claro que no va que no va a echarse atrás en lo que ya decidieron, que es poner en rigor el artículo 47 del estatuto y poner en rigor una decisión unánime de la Comisión Electoral. Eso es lo que van a hacer. Y después de ahí, si no están conformes con eso el oficialismo tiene básicamente dos opciones. ¿Sigue peleando en los tribunales ordinarios o se retira de la elección? Eso se va a decidir seguramente el miércoles. Claro, ahí ahí te... Eh... No creo que se retiren así tranquilamente. Lo, lo va a van a pelear. Realmente van lo a va pelear hasta el final. Y... Lo van a pelear y lo van a pelear. Seguramente, seguramente, no me cabe la más mínima duda. Claro. No me cabe la más mínima duda que lo van a pelear... Y después pasará lo que tiene que pasar en la justicia. En la justicia argentina. Puede ser que participen, como puede ser que no participen. ¿Tienen buenos argumentos para participar? Seguramente que sí. ¿Tiene la comisión electoral el poder legal y estatutario de haberle retrasado la lista? También. Claro. Y después lo dirimirá un juez. Ahora la pregunta es si si nos basamos en, en lo que en lo que dice lo que rige a, a la comisión electoral eh, ya yendo a la parte eh, meramente lo que es que ellos digan si, si no está el día o no entró en, en, en la lista para cuando se hizo el corte si hay gente ¿sí? miembros de eh, por parte del oficialismo que no estén al día con las cuentas qué va a pasar bueno ese es otro tema no tiene nada que ver con con la presentación de la lista es, eso eso de momento es, eso de eh, hasta ahora hasta la ahora la cuestión no, no. de los morosos está como uh -huh. está los que estuvieron morosos más de tres meses y se pusieron al día después del 13 de diciembre del 2013, no van a participar de la elección. Ok, pero esto no tiene nada que ver de momento. No. Luego ya, si no. les pasa, okay, les pueden pasar la lista. Ok, y le dicen, está bien, entra el oficialismo, y si falta gente, Gus, ¿qué pasa con eso? Eso es lo que yo no entiendo. Eso, eso es lo que quiero que me, que me expliques. Si... <coughs> Por a, eh, por a o por b pone que nosotros somos una agrupación política en Racing me me, sí. me, saco, me saco la mufa. Eh, <coughs> y ustedes pueden participar pero yo no porque no estoy al día capaz o no tengo la antigüedad qué sé yo va a ser falta gente no porque tienen una hay, hay que cumplir eh, con con eh, con ciertos cargos Si le falta gente que no pueda eh, participar de la elección, ¿qué pasa con eso? ¿Lo pueden reponer simplemente o no? Sí, sí, sí, porque el estatuto ah, dice sí. que, por ejemplo, las listas que están presentadas ahora, después las otras agrupaciones revisan esas listas y el miércoles impugnan ciertos candidatos. Dicen, sí. bueno, este no porque está moroso, este no porque no tiene la antigüedad, este no porque le pasó esto... ¿Entendés? entonces después tiene tres días la lista para reemplazar a ese candidato. Ah, okay, perfecto, ahí te ¿Sí? entendí. Eso es para participar de la lista. Ahora suponete que un un candidato, por ejemplo, Adrián Fernández, que es el número uno, es la es el asambleísta número uno, titular, porraz sin gana, se le permite, eh, se, le, se le acepta la lista. Sí. Entonces las otras agrupaciones van a decir, bueno, la lista está porque hay una orden judicial, hay que aceptarla, pero el asambleísta número uno no puede porque no tiene de derechos políticos. Claro. y Entonces se impugna ese, ese candidato y él tiene 72 horas para reemplazarlo. O lo que va a pasar con esta gente que está morosa también irán al mismo tribunal de apelación que es la inspección general de personas jurídicas y van a y van a tratar de que los habiliten a todos es otro juicio son dos cosas distintas una cosa es la situación individual de los socios y otra es la situación colectiva de una lista que quiere participar pero lo que sí es claro es que no hablen más de la lista fue impugnada la lista fue rechazada, no se le dio recibo porque de acuerdo al artículo 47 y de acuerdo a la decisión de comisión electoral en el día 29 de octubre no estaban las condiciones mínimas para que la lista sea aceptada. Eso fue lo que pasó. No pasó otra cosa, no se impugnó a nadie, no, no, no le dijeron no te quiero y por eso, no no se le recibió la lista porque no estaba dentro de las reglas y reglamentos que van a regir esta elección punto ah. y aparte no hay duda y no hay discusión cualquier cosa que hayan escuchado no tiene nada que ver esto es lo que pasó paso por paso las otras listas, tanto la de Pablo Podesta como la de Racing Unido se presentaron estaban todos los casilleros llenos y se les aceptó, no hubo ningún problema. Ahora recuerde la gente, recuerde la gente, en la elección del 2011, por varias razones, la gente de este rato dice que le habían robado un montón de avales, la gente del otro lado dice faltaban avales, de hecho los avales no eran suficientes, <coughs> algunos eh, eh, directamente no alcanzaban, entonces ¿qué pasó?, fueron, parecía que iban a ir a la justicia, parecía que se podría todo también como esto, pero finalmente participaron, se les permitió participar y como todos sabemos salieron segundos y el resto es historia. Pero esto, esto si bien le aclaro a la gente lo que pasó, nadie sabe, porque ahora se convierte realmente en una cuestión judicial. Puede terminar El miércoles eh, puede terminar porque antes de ir a la justicia tienen que apelar ahí mismo en el, en la comisión electoral, van a decir, che, se equivocaron, mira que esto es una burrada, no puede ser, me tienen que aceptar la lista, acá están los nombres, mira ya tenemos la firma, que dice yo, que patatín, que patatán, van a discutir ahí. Ahí mismo puede pasar que se lo acepten como puede pasar que, se no, que no se lo acepten. Puede ser que, todas las demás agrupaciones estén de acuerdo en dejarlos participar y, y se votará por ahí no sé sí. pero si no se acepta si no llegan a un acuerdo para que participen estoy convencido que la agrupación por el oficialismo va a eh, apelar esta decisión y lo apelarán a la justicia y tratará de participar que es lo no se me ocurre a mí otro camino después de todo el quilombo que hicieron eh, me imagino que no que no te van a quedar de brazos cruzados y aceptar a pie juntilla lo que diga la comisión electoral claro te, te da la la impresión Gus, eh, que que sí va va a estar el, el oficialismo entonces qué buena pregunta. Eh, la comisión electoral actuó estrictamente actuó perfectamente dentro del marco de sus atribuciones hizo lo que tenía que hacer todos estaban de acuerdo en que así iba a ser incluidos los delegados de las siete agrupaciones que eh, forman el Frente Racingana Todos estuvieron de acuerdo pero la justicia argentina es la justicia argentina. O puede haber un argumento que yo no conozco, que seguramente no conozco, que van a esgrimir, y lo decidirá un juez. ¿Qué me parece a mí? Y no sé. Si yo no te doy nunca un pronóstico de un partido, mira si te voy a decir lo que yo pienso que va a pasar. Solamente doy como antecedente. Algo que pasó en la lección anterior en donde el doctor molina estaba desesperado por no dejar participar a la a la lista de este racing y llamaba por teléfono a todo el mundo a los delegados el comisión electoral el presidente el secretario impugnémoslo impugnémoslo esto posta le digo eh sí. posta le digo que pasó impugnémoslo impugnémoslo y terminarán participando, mm. sin ir a la justicia, nunca llegó a eso, así que... ¿Lo pasaron por arriba? No, pasó lo que tenía que pasar, se habrán puesto de acuerdo, habrán habrán conversado, y se, la se le permitió participar. Es... No, sí. No, terminó, terminó. Y, y esto es lo que puede volver a pasar ahora, si no pasa, puede ser... No, no puede ser. Seguramente se dirimirá la justicia. Ay llama a Javier. Sí, eh, sí son los son los muchachos ya ya los vamos a a, a recibir. Antes eh, Gus, nada más este quería este que quería eh, preguntarte eh, qué es lo más sano en este momento, que pase esto que antes dijiste o que se haga todo el trámite como tiene que ser. No sé, no sé. A mí me encantaría que participe en la mayor cantidad de vistas posible, pero todo tiene que estar de acuerdo a de acuerdo a los a los reglamentos, si no es todo una joda, no es todo un un viva la peta. Bueno, no vos... quiero decir si, porque si vos decís que lo que se respete el estatuto, estás diciendo bueno quiero que no participen y te van a decir ah, vos la bola está jugando para este para el otro para poder estar para para puñal el balón seguramente que le quedan en la línea no yo no me voy a meter en esa en lo que sí voy a decir es que no nos vendría mal es decir lo que no lo que no lo que nos hubiera venido bien es que el oficialismo antes la presentación de esta lista se hubiera tomado la cosa en serio y hubiera dado ese paso adelante en realmente tomar al club en serio, ¿no? Y tomarse la elección en serio y no hacer toda la chacota y a las apuradas y desprolijamente y, y, y perjudicarse por lo por lo por lo que pasó. Lo que yo realmente les digo es que eh, faltaban las firmas. Y, qué sé yo, se hacías un garabato ahí y pasaba, ¿no? Sí. Y el oficialismo va a decir, Mira cómo vamos a hacer un garabato, es una falta de respeto, la firma de una persona, que qué sé yo, ¿no? Así que hay dos versiones, hay dos interpretaciones legales, obviamente, y esto lo termina dirimiendo un juez. No sé qué es lo mejor. No sí. voy a decir lo que me parece a mí que es lo mejor, pero así como yo pienso que un acto comicial debe ser hecho de acuerdo a derecho y a las reglas vigentes que gobiernan ese acto comicial, como, le como es el estatuto en este caso, yo digo me hubiera gustado que respetaran el estatuto desde el primer día en el que volvimos a la democracia, al menos y tampoco se ha hecho. Así que eh, eh, puede pasar cualquier cosa, Javi. Bien, Gujaraschilo, eh, eh, así que ahí pasaba, contando Gujaraschilo todo lo que pasó ayer, todo el detalle muy explícito de lo que pasó ayer. Usted lo escuchó acá en Racing Sin Fronteras, es la aposta, es eh, la aposta. Como lo dijimos el otro día, le podemos pifiar alguna información, podemos cerrar, puede ser pero siempre tratamos de dar la información. Víctor Blanco habla ahora eh, eh, para un medio y ahí twitea eh, Brian Eisenberg, así que lo pueden leer mientras nos siguen escuchando a nosotros. El saludo para para Brian ahí dice eh, escribe Brian que Blanco dijo es una injusticia lo que pasó la Comisión Electoral es autónoma conformada por agrupaciones además dice si nosotros presentamos más de 200 avales no podemos estar eh, claro. Sí, claro. mirando si faltan tres firmas. Gente nosotros nos vamos a ir a hasta la plata, en el bosque, porque ya están nuestros compañeros, ya están los muchachos de la transmisión líder de la Academia, Pablo Margolis, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Paulito? ¿Qué tal? Buenas tardes, Javi Lepis, Bujarachiro, el gusto de estar aquí en el bosque, ya estamos, eh, juguemos en el bosque, dice una canción. Racing va a jugar aquí en el bosque frente a gimnasia y, y bueno va llegando gente de a poco un día fresco nublado no está para hacer un asadito comer a carrete libre pero hay unos ricos choripanes por acá que hay gente que la está la está pasando bien hemos probado son de primera calidad así que eh, va llegando gente ya estamos a punto de entrar uh, estamos del, del otro lado de donde el ingreso de del micro de los jugadores eh, sabemos que están ya en el calentamiento previo, que están preparándose, pero estamos ahora en la otra punta, porque vinimos justamente a buscar la, las credenciales, Javi. Muy bien, eh, ...Pablito continuamos. Eh, te cuento, te pregunto, bueno, ya el, el equipo ya hace un rato que eh, que llegó eh, a la a la cancha. Eh, nosotros ya lo habíamos informado, obviamente ustedes nos habían pasado la información. Eh, Pablo, eh, bueno no saben entonces todavía si ya si ya están haciendo calentamiento previos bueno me imagino ya ya se retiraron más bien hacia hacia la zona de, de vestuarios eh, otra vez ustedes en un rato más entran a la cancha nos van a contar todo eh, cómo está el, el clima Pablo por ahí Y como te dije, no está llegando todavía mucha gente, muchos bien ahora seguramente aquí la gente de gimnasia, eh, prensa, nos hemos cruzado con algunos colegas de, académicos, como siempre, eh, van llegando de a poco también, pero eh, lo que es el día en sí, nublado, mucho viento, está fresquito, al lado de los casi 40 grados de térmica que hizo hace unos días, hoy ya estamos con pulóver, buzos, camperas, abrigaditos por acá, así que va a estar fresca la noche pero esperemos que esté calentito en cuanto a, a que nos se vemos los tres puntos nosotros no ojalá Pablo Pablo quería enviarle un saludo a a Nicolás Montalá que él estuvo pasando mal ahí con la eh, con las inundaciones en en Wuhan así que bueno ojalá que todo salga bien por allá Pablo al colega que estuvo con nosotros el pasado no, no, el pasado jueves nos hemos solidarizado con él no vía Twitter mientras alguno se, enca se encargaba de de cargarlo prácticamente no eh, me parece que que no van ese tipo de cosas eh, son serias y, y no da ni para una cargada y hay gente que parece que que les gusta no meter el dedo en la llaga cargar o sobrar y, y hay temas que no se pueden tocar en ese sentido nunca debería ser así no pero siendo como son me parece que al menos tiene que tener cuidado en algunos temas que que son serios realmente no qué es eso luego van y lo apuran en algún lugar por ahí se caga y se va simplemente Pablo es su personaje por por eso no qué es eso no no vale la pena como siempre decimos darle entidad o identidad pero la verdad que deja mucho que desear muchas cosas y, y y cada vez más no al menos o sea cosas personales meterse en cosas que son son jodidas en serio me pa parece que que se está pasando de, de la barrera me parece no sé son son formas de de verlo son formas de ser pero no las comparto para nada sin dudas Pablo eh, ahí en el auto cómo iban ustedes cómo iba el ego de la transmisión líder de la academia Sí, hoy, bueno, el piloto de, de la Ferrari número 2 era Pablo de, de, de la Gran Pasión, eh, junto a Grace Masikoff, eh, Santi Ramírez, Vivi y yo, íbamos ahí cómodamente, disfrutando el viaje, Muy, como siempre. Much, mucho ego, me imagino, Pablo, había en ese auto, ¿no? ¿Cómo? Mucho ego había en, el, en este auto, me imagino. <risa> ¿Mucho ego? No, mucho... para nada, eh... Nosotros nos gusta hacer las cosas bien y, y me parece que procediendo de buena manera, qué sé yo, uno va creciendo, ¿no? ¿De a poquito será? No importa, pero va creciendo en todo ámbito, en todo sentido y, y al menos es lindo recibir reconocimientos de, de la gente, de colegas, de, de filiales, de dirigentes, de jugadores... Qué es eso? Yo creo que pasa por ahí la cosa y, y son cosas que que creo que las vamos ganando. Me parece que que por actuar bien, por por decir las cosas que uno piensa, no, y no, por no y por no robar, no piensa. ¿Cómo? Y por no robar. Y ahí volvemos a a las formas y formas de ser, ¿no? Me parece que que hay hay cosas que que bueno, no no vale la pena ni hablarlas pero pero bueno hay gente que que es buena y gente que no no no nos gusta estar con con gente buena compartimos todo esto y y bueno aguardemos un segundito que vamos a averiguar una cosa eh, lo tenés a bastante y por ahí quiero hablar con él sí, antes ahí. les cuento Ve, pásame con pásame con Santi mientras tanto, Pablo arreglas por ahí y y, y hablo con con él. ¿Te interesa te pasa con Santi Ramírez? Y dale, dale, dale. lamentable lo de, lo de esa persona que justamente tiró eso de ego ¿no? Pero es sí. lamentable en todo sentido. ¿Te paso con Santi Ramírez? Sí, sí. Estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, querido ¿Ay? ¿Cómo anda, señor Ramírez? Hay algunos que son muy egos de puta, ¿no? Eh, muy, perdón, no lo escucho. Hay algunos que son egos de puta, egos de puta, sí, sí. putecos de puta, me, digamos completo. Sí, sí. Hay mucha gente que es así, lamentablemente. ¿Cómo anda, señor Ramírez? Como es gusto, algo usted me encanta. No sé por qué, pero me siento tan identificado cuando hablo con vos. Y bueno, a mí me pasa algo muy similar, Javi. Somos dos ternitos. Eh... Se, se me sube mucho el ego a mí cuando hablo con vos. Sí, no, okay. somos, no somos mellizos, Javi, pero estamos, estamos cerca. En, en... <risa> Santi, somos Santi. Tico, te escucho. Disculpame, Javi, a veces voy hacer esto una cosa y no me voy a reír. Sí. Pero lo voy a decir bien claro. Nosotros, a nosotros, eh, a Racing Sin Fronteras, que colega, periodista, lo que sea, que vemos le ofrecemos el micrófono, después de cada partido, después de cada cosa, nos digan que no, o nos quieran decir, o nos quieran hacer entender a nosotros, o a la gente que nosotros no dejamos de lado nuestros egos para sumarnos a un proyecto compartido, es mentira, es una burrada, un es una caradurez, es una de mala leche a nosotros no que nos digan que estamos lejos que hacemos periodismo por internet que yo hago periodismo de de periodistas digan lo que se les canta las bolas pero que nosotros no por nuestro ego no nos juntamos a un proyecto con partido me chupan las bolas porque es lo único que no hacemos Es lo único que no hacemos. Lo que no hacemos tampoco es amontonarnos y juntarnos con gente que nosotros creemos que le hace mal a Racing y que le hace mal a sus amigos y le hace mal a sus colegas. Eso es lo que no hacemos. El ego se lo puede meter bien, meter bien en el horto, porque es lo único que no hacemos. Hacemos un montón de cosas mal. Si traicionas a tus amigos es imposible que no termines traicionando a Racing, porque Racing es tu buen amigo, Racing es familia. Así que si algo que no nos pueden decir a nosotros en el sentido de que, que no somos plurales que, o que avasallamos el micrófono o que no, no, no somos solidarios entre nosotros y con, con nuestros colegas. Que alguien más eh, haya proyectos en los cuales preferimos nosotros en nuestra libertad de elección, No ser parte es otro tema. Por supuesto que dentro de esos proyectos puede haber gente muy buena, gente muy valera, pero cuando vos pensás que lo mejor en tu decisión, ya sea de grupo o individual, porque acá cada cual también es libre, eh, no querés participar con estas ciertas personas o cierta persona con la cual no tenés afinidad, no tenés coincidencias y creés que no le hace bien en un montón de cosas al club, cada cuál es que hacerlo. De ahí a decirnos, o a hacer entender que es una cuestión de egos, bueno, no es una cuestión de egos, es una cuestión de principios. Rasis sin frontera los tiene, nosotros los tenemos, con esos principios nos movemos, con esos principios ayudamos y no dejamos en banda a nuestros amigos, ni les generamos ningún tipo de problema actuales o a futuro. Y con esos principios vamos a seguir haciendo el programa que hacemos. Está es la gente entendernos, está la gente seguirnos, escucharnos, decirnos que hacemos un programa bueno o malo. El problema, y el programa, mejor dicho, es para ellos. Para ellos y para Raz. No nos movemos por otros principios. Raz eh, se ha caracterizado por manejar una línea que ha sido, eh, como bien lo dice Santi, como lo decía Gus, una línea para informar. Una línea para tratar de unir a la gente de Racing. Pero eso no quiere decir que nosotros, como medio, estemos atados a aceptar, sí o sí, eh, trabajar en un proyecto compartido. Algo que eh, está bien Sí, pero si se hace de buena leche para informar empezaron informando eso me parece muy mal eh, no nos interesó desde el principio mismo por eh, gente que está dentro de eh, el mismo proyecto se, agra se agradece a medias sí agradezco a medias que eh, que eh, se nos haya invitado a medias, lo digo ahora porque no se le invitó a la totalidad de los integrantes de Racing Sin Fronteras, aquí se si va a invitar a alguien, tienen el, los Twitter, los Facebook, números, eh, Skype, de todos y cada uno, de los integrantes de Racing Sin Fronteras, Santiago Ramírez no es quien para tomar una decisión, Por el grupo, Javier Lepis no es quien para tomar una decisión. Por el grupo, tomamos una decisión como tal. Nosotros somos un grupo, ¿por qué no? Somos una familia. Hemos pasado muchas cosas difíciles entre nosotros y nos hemos bancado desde todos los puntos. Cosas que la gente no sabe y tampoco tienen por qué saber. Ya son cosas internas nuestras y lo hemos manejado como un grupo como tal. Como una familia como tal. Eso es Racing Sin Fronteras. Tomamos la decisión de no formar parte de dicho eh, eh, proyecto, si por eso nos quieren eh, matar, si por eso nos quieren ajusticiar, bueno, pero que tengan los votos bien puestos para salir a decir nombres, ¿sí? para salir a decir nombres. Yo por ahora no lo voy a decir simple y llanamente porque mis compañeros, y lo digo aquí explícitamente, me pidieron que no lo hiciera de momento. Pero lo voy a decir en cualquier momento, lo voy a decir, porque yo ya me cansé, de verdad. Ya me cansé, eh, me tienen los huevos por el piso que esto esté pasando y critican a los políticos. Ustedes son peores. ¿Mm? Vale, ok. Ustedes son peores. Es más, voy a decir algo. Hay un medio al cual una tercera persona le dijo que formara parte de dicho proyecto. Y no aceptaron. Y no aceptaron. No es que... Le a mí y los de este otro eh, este otro eh, medio, me hablaron y bueno, nos dieron la razón a nosotros del por qué. Así que gente, nosotros eh, hacemos eh, el tipo de periodismo al cual nos tenemos acostumbrados, no, no le fallamos. Nosotros siempre tratamos de tener la veracidad de las cosas y como decimos, nos podemos equivocar. Somos seres humanos, puede pasar, pero fíjense... Quién le pifea menos al asunto, ¿eh? Así que bueno, gente, nosotros vamos a seguir en lo nuestro. Nosotros eh, tenemos una convicción. Nosotros eh, nos debemos a toda la gente de Racing. Nosotros ante todo nos debemos a Racing. ¿Eh? No me canso de decirlo. No hay plata de por medio. No hay nada de por medio. Simplemente amor y pasión a esto que hacemos, ¿sí? Nosotros no el decir que tiremos todos para el mismo lado que no lo equivoquen ¿m? que no lo equivoquen yo hay gente hay gente de racing con la que de verdad espero no cruzarme nunca porque no sé cómo reaccionaría probablemente lo cagaría a palos así que mejor por suerte estoy lejos y más en estos momentos así que nada gente que sepan simplemente el por qué nos formamos parte de eh, el proyecto eh, y lo voy a decir el, proye el proyecto este este proyecto eh, que hay de, de de elecciones sí para para que sepan de qué estamos hablando no no formamos parte porque hay gente eh, que está adentro que no nos parece que no nos va y simplemente por eso tomamos la decisión como grupo ¿eh? y a vos si vas a si vas a bardear eh, eh, tener un poquito de memoria caradura que bien que te pagamos eh, las las las cagadas que te tiraste ¿eh? no puedes andar cagando gente y no puedes andar cagando amigos y tampoco puedes cagar a colegas tarde o temprano te va a costar y muy caro ¿Eh? así que nada más un poquito de memoria y tener cuidado con, con las cosas que se eh, que se dicen Santi Ramírez Santi y estaría bueno que se desmute te escucho Cavi Sí, adelante. Eh, bueno, y de lo que me está diciendo, de lo que acaba de decir, creo que hay poco que agregar. Eh, coincido todo, ¿no? Ya sabrán ellos, o ya sabrá él, o aquellos de los cuales yo prefiero no hacer nombres, ¿no? Pero la gente ya sabe igual. Ya sabrán qué hacen, o qué dicen. Nosotros, eh, Javi... Gustavo, tenemos que seguir laburando como lo estamos haciendo, que que creo que es importante y que le estamos dando un servicio al hincha que es bueno, que es valedero, con el cual me identifico porque tiene buena leche. Bueno, vuelvo a decir que no hay que generalizar a todos los que están así porque no se trata de todos, ¿no? Pero, pero bueno, si vamos adelante, aquí hay un partido por jugarse, Javi, del cual falta poquito tiempo. Estamos acá esperando a nuestro querido relator Ya veremos si, si llega o no Si no, lo bueno, vamos a tener a Pablito Margolis en, en los relatos de Racing Sport Y, y bueno, esperando que el bow bueno, que es el nuestro <risa> Haga muchos goles Y el bow malo, que es el que juega en la Ciudad de Plata No haga ninguno De esto se trata todo Y que milito tengo un buen partido y que trovio no nos plantee ese encuentro que uno tiene en pena esperar de golpes de roces de romper la mitad de la cancha donde van a terminar todos mirando la pasar por arriba un juego parecido al que terminó siendo limpo y que nos complicó tanto así que si os quiere este este sea más para nuestro lado se juega un poco más al fútbol y si se juega más al fútbol quiero que el va a tener buenas chances. Ojalá que así sea, eh, Sandy. Vamos a, <coughs> pero vamos a a esperar, eh, Sandy. Le cuento que hay entrada en calor en la cancha eh, de tenis. Ambos equipos lo están haciendo, así que es la información por ahora. No lo hicieron en el campo de juego, sino en eh, lo que es eh, la la cancha eh, de tenis. Ahí tienen la entrada en calor ambos equipos, Santi. Hace mucho frío, es algo que, que, bueno, quería marcártelo porque realmente para esta fecha del año es raro tener tanto frío. Creo que son temperaturas que están rasando los 10 grados, los 12 grados, eh, con ventito. Va cayendo la noche, es una noche, es una tarde muy encapotada, donde realmente no hay sol. Eh, así que espero que refresque todavía más. Es importante lo de la entrada en calor porque una cosa es cuando el clima acompaña y otra cuando realmente está tan fresco. Así que me parece lógico, por, por un lado, que estén haciendo la entrada en calor fuera de la cancha de juego para poder realmente calentar los músculos bien en cara al partido. Bien, Santi Gus, les cuento la noticia por ahora. Ya están confirmadas eh, las alineaciones. Ustedes me dicen si las damos a conocer desde ya o lo aguantamos un, un poquito. No, tirámelas ahora, tirámelas, que es muy importante para la gente, dale. El equipo casa gimnasia. El equipo de Troglio sale de la siguiente manera: con el 23 en el arco irá Monetti y el 4 Oreja, 2 para Barzotini, 26 para Benítez, el 25 para Lukaslich, 18 será para Jorge Rojas, el 16 para Milok, 10 lo lleva eh, Álvaro Fernández, el 30 Javier Mendoza, el 19 el hermano. Walter Bow y el 9 para eh, Pablo Vegetti estos son los hombres de gimnasia de corrido Monetti, Oreja, Barzotini, Benítez, Lips Rojas, ah. Milón, Fernández Mendoza, Bow y Vegetti como ya los habíamos dicho antes eh, mientras tanto que se quedan en el banco eh, Bonin, Coronel Quiroga eh, García, Mesa dos y Nicolás, Nicolás, Nicolás, eh, Santi, a ver si me corregís de ahí, Nicolás, sí. ah, bien, ahí está, mientras tanto, que el equipo grande de Avellaneda, Racing Club, alinea de la siguiente manera, en el arco con la número 1, Sebastián Saja, 24, Y formando la línea de defensa, Gastón Díaz, el 31 para Jonathan Cabral. Luciano Lolo irá con el 6, del 25. Hoy aparece como titular Gracias. Germán Boboril. Hace su aparición en Racing, primera vez como titular en la Academia. El medio campo estará copado por el 17, Marcos Acuña, el 15. La vuelta es Ezequiel Videla, el 11. Luciano en Lulia Web, el 10 para Ricardo Ricky Centurión, el 22 capitán de la Academia, el Príncipe Diego Alberto Milito, y el 23 será para Gustavo Bou, los 11 de Coca, de Corrido, Saja, Díaz, Cabral, Lu Toro, Boboril, Bobo Acuña Videla, Aweb Centurión, Milito y Boulos Once, de Coca, en el banco quedan Ibañez, Sánchez, Piyud, Acevedo, Cerro, Castillón y Auche, esos son los hombres con los que contará Diego Coca esta noche para el cambio, Santiago Ramírez. Espectacular, la alineación muy bien queda clarísimo era lo que uno esperaba no dentro de lo que se estaba hablando nosotros ya estábamos ingresando nos estamos yendo a acomodar a la cabina eh, ahora me están controlando el subir pero bueno vamos vamos caminando ya para para las cabinas para el lugar que vamos a estar ocupando eh, no sé si me estás escuchando bien porque acá hay un poco de interferencia Javi me estás escuchando perfecto Santi perfecto Bien, ya estamos, te decía, bueno, estamos en el sector común de prensa. Eh, no se ve mucha gente en el estadio, realmente se ve como muchos espacios vacíos. No estoy seguro de, de cuál lleno esté. cuál estemos avanzando, cuando estemos subiendo, vamos a saber un poquito más. Pero de entrada, digo que me parece que la cancha no va a estar muy, muy llena, eh, al menos la tribuna a la que estamos teniendo acceso en este momento. Bien, veremos entonces, Santi, eh, cómo... ¿Cómo, cómo sale eh, desde ahí, así que vamos a esperar por ustedes, si gustan por ahí, eh, cortan para que se trasladen, me quedo con Juan y en un ratito más ya nos quedamos eh, con ustedes, Santi, desde la cancha, ¿le parece? Dale, me parece muy bien, entonces vamos a hablar un rato, Javi. Bien, eh, Santi, así que, Santi, antes, a ver si pueden, eh, ¿me estás escuchando todavía, Santi? Sí, te estoy escuchando. Bien, eh, a ver si pueden eh, ustedes averiguar algo, porque dice la gente de eh, Triperos Maníaco que el plantel de la Academia recibió piedrazos en el micro Camino a la Plata y destrozaron un vidrio, así que es la información que hay, que en Camino a la Cancha entonces hubo piedras para el micro del plantel académico. Santi, si tienen información, entonces eh, que la cuenten, por favor, ¿También? porque es lo que informa la gente. ¿También? Perdón y gracias al micro que está está sí. averiguando Santi. Javi. Bien, Gus, eh, lo dice la gente de eh, Triperos Maníacos. Eh, en Twitter así que vamos a vamos a esperar a ver eh, si es cierto, a ver qué sucede. Nuestros compañeros lo van a confirmar. Eh, bueno, vamos a vamos a esperar entonces eh, Gus Canachero. Ahí, ahí pasaban a las formaciones, quedaron claras, no, Gus, las las formaciones. Sí, eh, quedó más que claro, eh, la, la formación con Boboril de 3 y, y todas las especulaciones de Gastón Díaz de 3, pilluda adentro, todo eso, bueno, como, como siempre, como siempre, humo a loco, bueno, un, es este... un pequeño problema con mi conexión, Javi. Sí, pues. Eh, así que, entonces, vamos a, vamos a, a, a esperar a ver ahí nuestros compañeros también. Vamos a esperarlos a que nos, eh, este, vamos a esperar a nuestros compañeros a ver eh, que nos nos informan antes. Enviarle un abrazo fuerte y grande a los chicos de la Como de Racing a Leo al Porre a JP, todos los muchachos eh, que hacen posible la información día a día a través de la Como de Racing nos queremos muchísimo la banca que nos hacen es tremenda Gus así que el, el abrazo y, y de el, el agradecimiento por toda la buena onda que tienen para con nosotros Gus sí realmente realmente tenemos el reconocimiento de, de algunos grupos de gente bastante importante eh, realmente yo me siento muy... Eh, lo tomo con muchísima humildad, ¿no? y con, con muchísimo compromiso eh, Javi, si me permitís, le quiero mandar un, un, un saludo a un oyente que se llama Alejandro Castro que, que nos escribe eh, de lo que estaba diciendo sobre lo de la Junta Electoral estaba poniendo, y van a tener que eh, el aval de Máximo Kirchner, me imagino que se refiere eh, en cuanto a esto de que Máximo Javi es el hijo de la presidenta eh, Cristina Kirchner, eh, que es hincha de Racing, él, el hijo, y el padre también lo era. Y, y bueno, dice que eh, todo esto, cuando se decidan los tribunales, seguramente tendrán la veña de los tribunales para participar de la elección. Eso es lo que dice. Y lo que dice Alejandro es que eh, eh, han hecho un papelón más, que daña una vez más el club, Molina desde las sombras, maneja todo. Bueno, es la opinión de Alejandro Castro, así que gracias por su opinión, Alejandro. Bien, el saludo para él, el saludo para toda la gente que nos escucha, un saludo para Ceci Real, que nos está escuchando, el abrazo para para ella. Eh, bueno, vamos a esperar, no sé si se cayó la comunicación con los muchachos, eh, me parece que sí, ¿no? Eh, creo que no, están conectados, ¿eh? a ver, chicos, ¿están conectados? Adelante. No, me parece ¿Están? que se desconectaron ¿No? en este momento. Sí, sí, sí. están desconectados, Javier, Deben estar sí. caminando a la cabina. O a lo, o a lo que le den en gimnasia, ¿no? Un, un, un pedazo de cemento. Sienten sí. y acá, muchachos. Y hacen el partido desde ahí. Bueno, al menos hubo acreditación, ¿no? No lo que nos esperábamos, pero eh, hubo acreditación. Eh, enviarle un saludo a... a A, este, a nuestro compañero el Hernancito Sartorio que ya está de vuelta Gus tras una operación eh, de hace 15 días de apéndice y ya hoy anda trabajando ahí para el otro medio el que labura ahora vamos a decir se llama eh, la radio o el programa se llama Fútbol Punto así que este eh, eh, ya estamos estamos felices de que ya esté junto a, a nosotros nuevamente Gus si sí, realmente realmente Un saludo para él. Y obviamente para todos los que trabajan eh, junto junto a nosotros, eh, el saludo eh, para, para Matica Pararo también, eh, que hace un tremendo laburo ahí con, con el Twitter. Eh, y puede ser a veces eh, lo hablaba con él el otro día a veces se le pife alguna otra cosa eh, que uno que uno que uno diga pero bueno le, le puede pasar a mí me ha pasado también pero es un genio es un genio eh, matica parado la mano que nos da es, es tremenda y bueno esta semana no lo vamos a tener Gusto, nos va a vacaciones el, eh, el el compañero sí así que se irá una semanita de vacaciones me parece que va se va hacia hacia el norte a pasar una una semana de vacaciones tranquilo Y vida bueno. merecida que las tiene más que trabaja tanto sin duda sin dudas ahí nos da una mano en producción eh, todo el día con las redes sociales así que bueno el saludo también para todos los chicos de eh, la web de racing sin fronteras que la pueden y no la pueden tienen que visitarla la web de racing sin fronteras www. racing sin fronteras para que nos visiten ya saben quiere saber si puede votar si no puede votar Bueno, ingresen www.racingsinfronteras.com.ar y ahí está el padrón electoral donde eh, hemos recibido más de 20.000 visitas. Dudos increíbles. En menos de un mes, más de 20.000 visitas de la gente de Racing para saber cómo está su caso eh, eh, con respecto a lo que será su participación como votante, ¿no? como elector en el en las próximas eh, elecciones de el 14, que serán el 14 de diciembre, Gujanashiro, así que entonces los invitamos a todos, y además obviamente para que lean nuestras notas ahí están subidas, también el saludo para Álvaro Sánchez, allá en Rosario, nuestro compañero, que es el encargado de todo el multimedia de Racing bueno, lo que es eh, hacer banners y todo este tipo de cosas el saludo para él, y Mati Pararo que también eh, ayuda, trabaja ahí con el, eh, con el Instagram, que también el el YouTube con el SoundCloud con eh, qué más bueno con todo con todo lo que tenga que ver eh, todo lo que es eh, multimedia en racing eh, lo maneja Mati Capararo, un genio la verdad que es un genio como como labura increíble a veces nos hace algunos trabajitos que, que al final por tiempo no no nos da para sacarlo al aire pero bueno él él sabe que Que es así la situación. Gus Ganashiro, ya están nuestros compañeros. Aún no nos quedan. Estamos a nueve minutos del arranque del partido. Gus. Están conectados los chicos, ¿eh? Ok, ok. ¿Están, muchachos? Pablo, ¿Santi? Sí, Javi. Estamos acá. A, a punto de entrar, ¿eh? Te digo, así como resaltamos mucha, ra, muchos lugares, ¿no? Que, en cuanto a la organización, a cómo es prensa acá no no estará así eh, el espacio nada que ver a a lo que debería hacer para hacer una transmisión obviamente cabina no va a ser va a haber mucho ambiente pero pero bueno como le dije a la gente de prensa más allá que no tengan cabinas disponibles que son muy poquitas y que las usan ellos más algún medio de, de racing vamos a transmitir igual entonces eh, todavía no, no entramos en lo que es eh, la parte que nos toca pero pero ya estamos, ya estamos a punto de entrar, así que en cinco minutitos supongo que estamos a estar instalados ya para la transmisión, obviamente los equipos, ¿ya, ya lo dice, Javier? Sí, sí Pabloito. Desde luego ya ya dimos a conocer eh, las formaciones y también quiénes quedan en el eh, en los eh, respectivos eh, bancos. Eh, Pablito, ¿nos pudieron averiguar algo de lo que se decía que tuvo piedrazos para el para el micro de rating, no? No averiguaron nada todavía. Mira, consultamos a algunos colegas, pero también se medio jugados, ¿no? De, de algunos medios más, más grandes y no no están al tanto del tema. Acá vemos los micros, no vemos ningún daño, al menos el costado que vemos nosotros. Eh, no, no se ve algún, algún piedrazo. Están por salir los jugadores. Ahí vemos a los jugadores que están a punto de salir al campo de juego. Así lo vemos a Centurión, ahí vemos a los suplentes, ahí está Acuña, uno de los últimos y está Castillo también cerrando la la hilera de jugadores que en cualquier momento van a aparecer en el campo de juego. Ahí ¿eh? pasado acá a diez metros de donde estamos nosotros. Ahí lo vemos a Diego Coca, al ayudante de campo, médico. Ahí están tantos ya dirigiéndose al campo de juego, volviendo también el precalentamiento, ¿no? Recién recién lo vimos a Lucas Lich entre otros jugadores que vinieron a calentar donde estamos nosotros también. Así que Están a punto de en la cancha, recién terminado el precalentamiento, así que en minutito van a estar en el campo y nosotros vamos a estar adentro para transmitir. Javi, en cinco, si querés nos volvemos a comunicarse para el partido. Dale, boleta nosotros vamos a, para ir cerrando ya lo que es la previa... Eh de eh, que arrancó a las de, a las 16 horas sí desde las 16 arrancó la previa de racing sin fronteras de la transmisión líder de la academia con toda la con toda la producción de eh, racing sport y la postproducción de chat acadé obviamente como siempre eh, el gusto de servir a la gente pauleto así que en un rato más hablamos con ustedes información eh, que llega a la gente eh, que le gusta el fútbol español eh, les cuento que acaba de perder el Barcelona de Lionel Messi acaba de perder un gol por cero en el Camp Nou ante el Celta de Vigo con gol de Larry y ojo porque se pone caliente la Liga Española empieza a ceder terreno el equipo de Lionel Messi, el equipo de Luis Enrique no es más el eh, aquel equipo demoledor, aquel equipo... Eh, avasallante que nos gustó ver, hoy es otra historia, este equipo de eh, Luis Enrique no es más el equipo de Pep Guardiola, eh, así que perdió 0 por 1 ante el Celta de Vigo con gol de Larry Bay y se dio la punta que ahora es el Real Madrid, el puntero, además ganó también el Atlético de Madrid y bueno... Bueno, para los barcelonistas segunda eh, derrota consecutiva, ya que la semana anterior habían perdido el clásico hoy eh, pierden este ante el Celta es la información que les brindamos también para que tengan un poquito de info goose de, de otro lado o sea, hay gente que no le que no le interesa mucho busque que queremos información de otro lado cuando juega Racing pero bueno Sí, ahí todavía están conectados los chicos, no sé si necesitan decir algo. Adelante. Sí, no, les quería decir nada más, ahí pasamos al lado del micro y es verdad, hay una parte de esta una ventanilla, una ventana, o está sea, mejor dicho, el interno 3096 de Plumar, así que sí, eh, te confirmo que hubo algún piedrazo, a, no sé dónde, si fue en la entrada a La Plata, si fue en qué parte, pero sí, te confirmo que que hay una ventana rota del interno 3096 de Plummar 3096 de Plummar okay okay bueno favorito muchísimas gracias entonces la información es eh, que se corrobora vidrio roto para el micro de racing el 3096 de Plumar, que eh, que, eh, que tras eh, trasladó a el plantel académico recibió este algunos eh, piedrazos en la Rota Camino hacia La Plata, el 3096 de Plumar, con ventana rota, lo informa Pablo Margolis, acá al aire lo cuenta porque lo vio, ya antes lo habían dicho eh, los colegas de eh, Triperos Maníacos, pero la información la damos acá, eh, justo la da Pablo bien. Margolis, sí. No, que están bien los equipos a la cancha, bien. nos vamos acomodando, pero ya están formando, ya están a punto de empezar el partido de aquí, a un par de minutos, eh. Perfecto. Pablo, así que bueno, Pablito, nosotros entregamos, eh ya les dejamos todo a ustedes eh y bueno, eh, el agradecimiento a toda la gente este que nos eh que nos escuchó. Así que bueno, Bucha el placer de haber compartido durante este buen rato con usted, mi amigo. Gracias, Javi. Vamos a ver el partido. Bueno, gente, los dejamos ya con los relatos. No sé si de Fede Tedesco, de Paulito Margolis, no nos confirmaron todavía, pero bueno, ya sale a la cancha los equipos. Gente, nosotros nos quedamos en vivo y en directo ahí desde eh, el bosque en la Plata. Los dejamos con Pablo Margolis la conducción de el de la transmisión. Así que un abrazo, gente, y nos escuchamos en el post partido. Ya saben, justicia por Nicolás Pacheco. Gente, nos quedamos ahí en la Plata. Pablo, adelante. Sí, Javi, Ahora estamos viendo qué sector nos toca, como como te dije antes, pero pero bueno ya está los equipos en la cancha, ya vino Fe eh Vemos qué lugar tenemos para regatar. La verdad, como te dije antes, no no es lo mismo que otras veces que te decimos, bueno bien organizado, bien el lugar de, de prensa separado de todo el resto, pero ahí vamos para para arrancar, que está arrancando el partido también, ¿eh? No, no Adelante Pablo, quedan ustedes a cargo Sí, un minutito te pido Gus Así nos acomodamos porque Hay gente Que, que bueno, también está intentando entrar Veremos a qué sector, pero nosotros Estamos acá, está por comenzar el partido Lo vamos a hacer aquí En unas plateitas que están acá <risas> Disculpen esta desprolijidad Pero es la desprolijidad Con que la prensa de gimnasia Eh... En cuanto a lugar, en cuanto a, a capacidad como para poder transmitir, eh, no digas, no, son unas plateitas. Pero bueno, ya estamos, ya estamos. Te doy un minuto solo, eh, Javi, te pido minuto y ya venimos con el, la transmisión del partido. Y están precalentando a punto de empezar, ¿eh? Y bueno, ahí estamos esperando entonces, Javi, que los chicos se acomoden porque están realmente con... Eh, con dificultades para encontrar su lugar, estamos viendo por la televisión que hay una ambulancia dentro del campo de juego, eh, desconozco realmente qué es lo que está pasando en estos momentos, espero que los chicos tengan mayores detalles acerca de lo que está pasando en este eh, en, en el estadio, en la cancha más precisamente, Javi, ¿estás ahí conmigo? Por pues, si no parece que no, estoy teniendo acá un poco de ruido en en sí. los estudios centrales acá en Los Ángeles, así que me estoy sí, esperando. Ya los sí, sí. chicos, sí, Pablo, adelante. Bueno, ya estamos aquí acomodados. La <risa> ya estamos. Es una plateita por ahí la cámara nos enfocará en algún momento porque es una platea de ocho por 50 carones para arriba, ¿no? Pero están construyendo eso, es lo que hay que decir acá en, en gimnasia Lo que están haciendo este, están en obra, Vamos a decirlo directamente. Y bueno, por eso hacen a este sector en vez de, de darnos una parte un poquito más cómoda, ¿no? Pero bueno, ya está en la cancha, está por empezar el partido. Te paso con Feder un segundo como qué buenas tardes muy buenas tardes Gustavo Javi estamos los que ya van a empezar el partido los jugadores se están formando para saludarse la tarde gris acá primo que no sea porque estamos tan descubierto cómo te va ¿Eh? muy bien fe ahí estamos eh, esperando a ustedes están en una plantilla que está en construcción me eh, dijo Pablo esta estamos en una plantilla se puede decir descubierta visitante acá todavía gente raza está acá la gente raza Esto no es un palco de prensa ni casualidad, pero siempre que vivimos a la cancha de gimnasio, como pasó en el pasado, eh, estuvimos acá. Una lástima, la verdad, porque, bueno, eh, la verdad, Rafa Sin no merece una mejor dedicación, pero es lo que hay, y bueno, lo que sea, por transmitir a la academia, Gustavito. Bueno, adelante ustedes, tomen, tomen el mando de la transmisión, y bueno, y nos escuchamos después a la vuelta.